Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo a una nueva semana estudiando juntos la Palabra de Dios. El viernes dimos comienzo a una nueva serie de mensajes sobre la vida de Elías en el Antiguo Testamento. Y nuestra primera lección es una lección introductoria a la vida de este gran hombre de Dios. Nuestro texto se encuentra en el capítulo 17 de Primero de Reyes. Estamos estudiando el trasfondo de este gran profeta. Empezamos hablando de las grandes épocas en el Antiguo Testamento cuando se hicieron grandes milagros y seguiremos hablando de varias épocas más de milagros a través de la historia. Y claro, Elías fue el profeta que Dios usó durante una de estas épocas, así que sigamos ahora con nuestra lección.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 otro periodo en el futuro cuando habrá un gran derramamiento de milagros y será como sabemos durante el periodo de la tribulación en esta tierra Dios reserva sus milagros para tiempos especiales en la historia así que Elías es importante debido a su lucha contra el poder del mal y el profeta que obró milagros en cuarto lugar Elías es importante debido a su rapto físico al cielo Elías fue al cielo y no murió es más Elías fue un profeta de fuego. Cada vez que uno lo ve, Elías estaba encendido. Quiero decir, era algo más. Fue apropiado que fuera llevado al cielo en un carro de fuego, como quien dice. Fue arrebatado y fue llevado al cielo. Él es el prototipo de lo que será el rapto para todos nosotros. Elías fue al cielo y no vio muerte. Si comprendo correctamente la palabra de Dios, habrá un tiempo cuando exista un grupo de creyentes en el planeta Tierra Y a lo mejor usted está en ese grupo Cuando el Señor Jesucristo nos lleve al cielo En el arrebatamiento Y no veremos muerte Elías es importante Porque es uno de los dos personajes Del antiguo testamento que fueron al cielo sin morir Él y Enoch tuvieron esa experiencia Número 5 Elías es importante debido a su prominencia en el Nuevo Testamento. Si les pidiera mencionar al profeta del Antiguo Testamento que recibe más prensa en el Nuevo Testamento, más que todos los demás, si no les hubiera dado ya los indicios, la mayoría mencionaría a Elías. Aparte de su aparición en el Monte de la Transfiguración, hay otras 25 referencias a Elías en el Nuevo Testamento. De hecho, se le menciona más que a ninguno de los otros profetas del Antiguo Testamento. Hay dos incidentes en el Nuevo Testamento que ilustran toda esta verdad primero. Su aparición en el monte de la transfiguración no parece haber asombrado a los discípulos en lo más mínimo. Sintieron miedo, pero no sorpresa. Es más, Pedro es quien propone levantar una carpa para el profeta cuya llegada había sido esperada por tanto tiempo. Pensaban que Elías vendría. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba colgado en la cruz? Mientras estaba colgado en la cruz exclamó, Elí, Elí, Lama, Sabachtaní. Cuando oyeron Elí, Elí, algunos que estuvieron ahí cerca dijeron, este hombre llama a Elías. Otros dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. Como ven, Elías estaba en la mente de la gente en tiempos del Nuevo Testamento. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Su prominencia en el Nuevo Testamento es clara. Veremos Algunas de esas referencias conforme avancemos en estos estudios. Número 6. Elías es importante debido a su lugar en el judaísmo actual. Sé que muchos de ustedes tienen amigos judíos. Recuerdo cuando crecía en Dayton, Ohio, donde mi padre era pastor. Vivíamos en el sector judío de la ciudad y había sinagogas por todos lados. La iglesia tenía ahí la casa pastoral de modo que no teníamos mayor oportunidad para decidir dónde vivir. Vivíamos ahí. Y fue una experiencia maravillosa porque llegamos a conocer bien a nuestros vecinos judíos. Nunca había estado en una sinagoga ni en un templo judío, pero teníamos grandes amigos. Había un abogado que solía contarnos sobre sus celebraciones y cómo celebraban la Pascua. Era judaísmo lleno de Elías. Elías es preponderante en el judaísmo. Permítanme ilustrar esto con dos pensamientos. En primer lugar, Debido a la copa de Elías, cada vez que se sirve la Pascua en un hogar judío, hay una copa que es llamada la copa de Elías y se coloca sobre la mesa durante la comida. La copa está llena de vino y aunque nunca se bebe ese vino, se le considera importante. Tiene que ver con una disputa de si hay que tomar cinco vasos de vino para emborracharse o solo cuatro en esa cena. Decidieron dejar la decisión a Elías para determinar eso en algún momento en el futuro, así que, Siempre ponen una copa de vino sobre la mesa en caso de que Elías venga. Luego, a veces oirán a personas hablar de la silla de Elías. Como ustedes saben, los judíos todavía funcionan bajo el pacto de la circuncisión del Antiguo Testamento. En toda circuncisión de todo varón judío se supone que Elías está sentado en una silla ricamente tallada a la que es llamada la silla de Elías. En el saludo al niño que va a ser circuncidado, se lee en la ceremonia una invitación a Elías. Cuando se alista la silla de Elías, se leen estas palabras en voz alta. Esta es la silla de Elías. Antes de que tenga lugar la circuncisión, se coloca al niño en esa silla y se deja la silla en su lugar por tres días, puesto que se considera que los tres días son de peligro para el niño. La copa de Elías es parte de la Pascua Judía hoy. La silla de Elías es parte de la celebración de la fe judía actual. Elías es muy importante en nuestro mundo y así que, por esas razones y varias otras que veremos conforme avanzamos en estos mensajes, hemos decidido dedicar tiempo para aprender sobre este gran hombre. ¿Por qué es un gran hombre? ¿Por qué se le dedica tanto espacio? Hay algunas de las historias más emocionantes en la vida de Elías. Lo emocionan a uno cuando uno ve cómo Dios obró por medio de este hombre. Así que, como hemos visto, Elías es importante debido a su apariencia física peculiar, su lugar entre los profetas, su lucha contra el poder del mal, su rapto físico del cielo, su prominencia en el Nuevo Testamento y su lugar en el judaísmo de hoy. Vale la pena estudiarlo, pero quiero concluir este mensaje de introducción recordándoles que Elías... No es simplemente un curso para seguir, ni tampoco meramente un montón de información que aprender. El propósito de la enseñanza y predicación bíblica no es que usted pueda irse luego diciendo «Nunca supe gran cosa sobre Elías, pero el pastor Jeremiah predicó toda una serie de mensajes sobre este personaje y ahora ya sé bastante sobre Elías». Por eso, quiero darles cinco cosas que espero que sucedan mientras estudiamos la vida de este hombre. Ya saben lo suficiente de Elías como para que esto tenga sentido para ustedes. En primer lugar, Elías nos anima a creer en la promesa de despertamiento espiritual. Por donde quiera que voy, hablo con pastores. Probablemente ustedes saben lo que está sucediendo en estos días respecto al movimiento de la oración. Recuerdo una ocasión en que un buen grupo de pastores de esta ciudad en que vivimos nos reunimos unas pocas semanas antes de las elecciones nacionales. Hay un clamor por un despertamiento espiritual en toda la nación porque... como creyentes, estamos llegando a comprender que, por importante que sea nuestra presencia en el proceso político de la nación, la única esperanza que tenemos es que Dios envíe un despertamiento espiritual a nuestra tierra que nos haga regresar a Dios. A veces soy como ustedes, pienso, ya es demasiado tarde, todo se ha acabado, no hay ni la menor posibilidad de un despertamiento espiritual. Cuando acudo a la Biblia, Y vuelvo a leer los versículos de estos reyes... Y cómo era la vida en Israel... Y luego leo las palabras... Y Elías Tisbita... Así... Sin introducción... Sin preparación... Simplemente... Entra marchando en el ministerio de renovación... En la hora más oscura de su nación... No sé lo que esto haga en usted... Pero a mí... Me da esperanza... Esa es una palabra familiar... Esperanza... Me ayuda a darme cuenta de que si Dios lo hizo una vez... Puede hacerlo de nuevo. Podría ser, amigos y amigas, que usted y su pastor vivirán en un periodo que se llegue a conocer como el más grande despertamiento espiritual que este país jamás ha conocido. Porque, si esta es la condición que nos prepara para esto, estamos listos. Estamos listos. Así que Elías nos anima a creer en la promesa de un despertamiento espiritual. En segundo lugar, Elías nos anima a ver el potencial en una persona de fe. Como recordarán, Elías exageró esto en cierta ocasión. Pensaba que era el único que quedaba. Se entregó por un rato a la autocompasión, pensaba que era el único que quedaba, pero no era así. Había, según el relato, siete mil personas en Israel que no se habían arrodillado ante Baal bajo la presión de la esposa de Acab y todo lo que estaba teniendo lugar. Pero Elías fue el agente de cambio en la nación de Israel, un solo hombre. Piénselo. Elías no entró a la presencia de Acab con su gabinete y asesores militares rodeado de todo un ejército para protegerlo. En su extraña apariencia, con un cinturón de cuero, este hombre de cabello largo entra a la presencia del rey Acab y le dice, Acab, voy a decirte que no va a llover por tres años o hasta que la palabra de Dios diga que va a llover. Es mejor que te corrijas, señor. Uno se pregunta, ¿de dónde salió este sujeto? Por supuesto, la respuesta es que vino de Dios un hombre, un hombre de fe. Permítanme decirles lo que esto significa para mí. Jóvenes, probablemente ustedes piensan que no hay nada que ustedes puedan hacer en la universidad a la que asisten. Los creyentes son una minoría infinitesimal. Piensan que el mundo entero marcha hacia abajo y ahí están ustedes, marchando a una música diferente. Se preguntan, ¿qué bien puedo hacer yo? Quiero decirles, amigos... No subestime el poder de una persona de fe que es fiel a Dios. Amigo, usted va a su trabajo hoy. Usted es el único que invoca el nombre de Jesucristo sin usarlo junto con palabras o oeses. Casi siente miedo de que la gente sepa que usted es creyente porque usted es la minoría. Bien, quiero decirle algo. Si usted anda con Dios y es la persona de Dios, no hay límite a lo que Dios pueda hacer por medio de su persona. Elías fue una persona que Dios usó. No le da eso esperanza. ¿No le ayuda esto a creer que tal vez Dios pueda levantar a un Elías en nuestra generación para darnos dirección en estos momentos de desesperación? En tercer lugar, Elías nos anima a ver el poder de la oración, ¿saben? No hay mucho en cuanto a su vida de oración excepto ese breve comentario del Nuevo Testamento que nos dice que Elías pudo hacer lo que hizo debido a la oración.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 Elías nos anima a ver el propósito de la Palabra de Dios. Quisiera tener tiempo para leerles un buen número de pasajes bíblicos. Elías no solo tuvo una maravillosa vida de oración, sino que tenía una relación increíble con la Palabra de Dios. Obviamente, la Palabra de Dios es lo mismo que la Palabra de Jehová. He recopilado una lista de lo que leemos en cuanto a la vida de Elías y la Palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que le dirigió a salir de Samaria. Fue la palabra de Dios la que le dijo que se fuera hacia el oriente. Fue la palabra de Dios la que le dijo que se escondiera en el arroyo de Querit. Fue la palabra de Dios lo que le dijo que bebiera de las aguas de ese riachuelo. Fue la palabra de Dios la que le dijo que aceptara la comida que le traían los cuervos. Fue la palabra de Dios la que le dijo que se fuera al arroyo de Querit y se fuera a Serepta y que aceptara la comida que le daría una viuda. Fue la palabra de Dios la que el profeta dijo. Y la harina y el aceite no se acabaron. Fue la palabra de Dios la que vino Elías después de muchos días para instruirle que fuese a mostrarse acá. Esa instrucción vino acompañada de una promesa de que llovería de nuevo sobre la tierra. Fue la palabra de Dios la que vino Elías en el monte Oreb y le preguntó, ¿Por qué estaba ahí? Fue la palabra de Dios la que vino Elías para decirle que el rey Ocosías estaba sentenciado a muerte. Fue la palabra de Dios la que le instruyó a Elías a que fuera a encontrar a Acab en la viña de Nabot y pronunciara contra él la sentencia de muerte por el asesinato de Nabot. Fue la palabra de Dios la que anunció a Elías que Acab quedaría vivo porque se humilló ante Dios. Fue la palabra de Dios la que dictó sentencia de muerte contra el hijo de Acab. Ves, tras vez, lo que se lee es, Vino la palabra de Dios a Elías. Elías tuvo tanto éxito porque obedeció la palabra del Señor. Es más, hubo solo una importante decisión en la vida de Elías tomada sin el beneficio de la palabra del Señor. Fue la decisión de salir huyendo de Jezabel para salvar su vida. Ese fue el punto más bajo de su ministerio. Se le sacó de circulación por dar por sentado que podía operar sin revelación de Dios. Fue solo después de su exposición a los eventos en el monte Oreb que Dios volvió a comisionarlo y le permitió volver al ministerio debido a que había hecho algo sin la palabra de Dios. ¡Qué testimonio en cuanto a cómo debemos funcionar! Venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, asistimos a las clases de estudio bíblico enseñadas por maestros maravillosos y estudiamos la palabra de Dios, pero... Amigos y amigas, la Palabra de Dios viene como instrucción, como dirección para nuestra vida. La Palabra de Dios dice, haz esto o no hagas esto otro. La Palabra del Señor dice, ve allá o no vayas a este otro lugar. Si usted quiere poder en su vida, permita que Elías le anime indicándole que cuando la Palabra de Dios es la brújula y fuerza de dirección en su vida, usted puede tener éxito en lo que intenta hacer para Dios. Elías nos anima a ver el propósito de la Santa Palabra de Dios finalmente. Elías... Nos anima a creer en nuestras posibilidades con Dios. De nuevo, recuerden lo que dice Santiago. Elías era un hombre tal como nosotros. Lo que dice, lo dice a propósito. Era hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un supersanto que fue incubado en el cielo. Elías fue un hombre que nació de un padre y una madre tal como nosotros, aun cuando ni siquiera sabemos sus nombres, que creció y tuvo su niñez y adolescencia tal como nosotros. Pero de alguna manera, en algún punto del proceso, Dios empuñó la vida de este hombre común y promedio y la usó de una manera dinámica para cambiar su mundo. Les digo esto, especialmente ustedes, jóvenes y señoritas, que están en la secundaria o en la universidad, todos atravesamos en nuestra vida un periodo cuando pensamos, nunca seré como él o nunca podré ser como ella o vaya, vaya, Miren cómo Dios está usando a fulano de tal o a mengano de tal. Ah, Dios nunca podría hacer eso conmigo. No, no podrá hacerlo a menos que usted crea que sí puede hacerlo. Él puede. Recuerdo a Don Jennings. Don. Fue un evangelista que sirvió por muchos años con la Asociación de Bautistas para la Evangelización Mundial como director de Enriquecimiento y Evangelización, enseñando a misioneros, y luego fue llamado a servir como presidente de la Universidad Temple en el estado de Tennessee. También sirvió como pastor de una iglesia y hubo un momento en que atravesó un tiempo de terrible desilusión y finalmente renunció a todo, casi todo. Toda su vida adulta sufrió de un terrible problema en la tiroides que le producía un espasmo y le hacía sacudirse involuntariamente. No sé cómo lograba hacerlo, pero pudo aprender a predicar incorporando sus espasmos en sus alemanes y gesticulaciones, de modo que cuando predicaba, uno nunca podía notarlo, pero al andar en un auto con él al volante, uno aprendía a orar como fanático porque el hombre andaba de un lado a otro por sobre la calle. Conozco bien a Don Jennings, y es buen amigo mío, Un día me contó que sabía que Dios lo había llamado a predicar. Dijo que tenía esta terrible enfermedad física y que quería botar la toalla. Le dijo, Dios, ni soñarlo. Mírame, Señor, mira cómo me sacudo. Voy a hacerte avergonzar. Dijo que un día alguien le dio un recorte que decía, Dios puede trazar una línea recta con una vara torcida. Me dijo, esa fue mi reintroducción al ministerio. Si en alguna parte había una vara torcida, ese era yo. Si alguna vez ustedes han oído a Don Jennings predicar, el hombre predica con poder. Dios lo ha usado como instrumento para la salvación de muchas almas. Quiero decirles algo. Si Dios no pudiera trazar una línea recta con una vara torcida, no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros porque todos somos varas torcidas. No es así. Elías fue un hombre de pasiones como las nuestras y Dios lo usó. Es mi oración que durante este estudio en el Antiguo Testamento y en los mensajes de esta serie, Dios se posesione de nuestros corazones para ayudarnos a ver que Él puede usarnos. Él puede emplearnos en su ministerio, seamos lo que seamos, si estamos dispuestos a seguirle. Ese es un buen lugar para poner un punto a este mensaje introductorio a la vida del gran profeta de Dios, Elías. Mañana comenzaremos un estudio versículo por versículo de la vida de Elías, comenzando en el capítulo 17 de Primero de Reyes. Al profeta Elías se le conoce mejor por haber invocado que cayera fuego en la cumbre del Monte Carmelo durante el reinado de Acab en Israel. Esa es una parte significativa de su legado, pero